Hola, buen día, todo bien. Bueno, Laura, a ver, contanos cómo viene avanzando el censo digital y cómo se están preparando para el censo presencial que va a ser el próximo 18 de mayo. Contanos, a ver. Mira, vamos muy bien. Te diría que hoy, ya en el reporte que nos envía Indeco, hoy a la tarde, seguramente estamos superando las 80 mil personas que han completado el censo de manera digital. Este es un muy buen porcentaje, ya superamos el 20%. Y sabemos que a medida que se acerca el 18 de mayo, es más la cantidad de gente que ...que seguramente n o va a querer completar de manera digital.、Ah, eh, eh, igualmente le pedimos a la gente que nos esperemos a último momento, porque obviamente es una página y si todos esperamos a último momento, esa página puede llegar a colapsar. Entonces, cuanto antes l o podamos completar mejor, esto hace que agilicemos los tiempos del sensado y del sensista. Eh, para el día 18 de mayo, independientemente de que igual tenemos que quedarnos en casa、eh, hasta que el censista pasa, ¿no? Claro, sí.、Eh, Laura, ¿y,、no y... Sé si、vos pudiste completarlo de manera digital? Sí,、si、probaste. Sí, sí. sí, Y es muy ágil y la verdad que bárbaro.、Eh, ningún es muy sencillo. Sí, muy sencillo. sí, sí, sí. sí no, muy sencillo, sí. Por e s o es que recomendamos a la gente poco tiempo, en pocos minutitos. Lo completamos y ya nos sacamos una cosa de encima. Sí. Eh, eh, ¿Está previsto un horario específico que pase el censista el 18 de mayo o no? Mira, el operativo de manera presencial arranca a las 8 de la mañana y termina a las 18 horas. Claro. ¿En qué horario va a pasar el censista? No sabemos, porque、mm. el censista tiene en promedio 36 viviendas que recorrer. ¿Cuántas? Y 36. 36, bien. uno le toca en promedio no si、sí, sí. alguna le s tocará más d otra l e s t o c a r á menos pero e n promedio son 36、mm. entonces arranca a las ocho de la mañana ahora por qué casa arranca no、yeah. sé si va a tocar la mía primero entonces uno tiene que esperar hasta que el censista pasa Si no lo completó lo tenemos que responderle al censista y si no le mostraremos el código que recibimos y lo completamos de manera digital Claro.、Eh, Laura, y en, en este tramo、eh, de, del censo digital,、eh, ustedes reciben consultas、eh, y preguntas、eh, de, de aquellas personas、bueno, que tienen alguna duda.、Eh, ¿Cuál es la duda mayor que, que han encontrado o, o, o que tiene la gente? Mira, la duda más frecuente fue、sí. que no encontraron o la calle al momento de querer identificar la vivienda para generar ese código de la vivienda,、mm. eh, o viste que a veces. Uno lo nombra o、eh, eh, eh, abreviado y lo busca de esa manera. Entonces, cuando se despliegan la cantidad de calles, no encontramos el listado y no sabemos cómo ponerlo.、Mm. En esos casos, hay un botoncito arriba que dice ingresarlo de manera manual.、Ah. Entonces, uno ahí puede completar la, la dirección de manera manual y te lleva al mapita de Google Maps en donde uno busca el punto exacto del domicilio. Y te lleva el zoom al techo de tu casa. Entonces, en ese sentido, le pedimos, por favor, que se fijen bien en el momento de, de ponerlo, porque impusimos el techo de la casa del vecino, le bloqueamos la posibilidad al vecino de poder hacerlo de manera digital.、Ah. ¿sí? Porque es un código por vivienda. Claro, está bien. ¿Sí? Bueno. Pero es la duda más frecuente. Después no, porque el formulario es muy sencillo,、eh, no tiene nada raro en cuanto a las preguntas, aparte tiene muchas ayudas, y si uno por ahí la, la consulta es esto de hogar y vivienda, que, que por ahí no sabemos la, identificar la diferencia conceptual,、eh, el mismo formulario sensal te va ayudando, ¿no? Entonces, desde ese lado no tuvimos dudas. Sí, En esto, por ahí de b e n encontrar la, la dirección. Claro. Bien, pero bueno, pero se puede autocompletar, como decís vos.、Eh, Exactamente, de está、forma. la posibilidad arriba, arriba a la derecha.、Eh, y、mm, leí por ahí que alguna otra consulta es con el tema de chicos y chicas que están estudiando、eh, en otra provincia o en otra localidad.、Eh, en ese caso, ¿cómo se debe completar la información? Este censo, que es de derecho, piensa、hmm. en el lugar donde recibís más de cuatro noches. donde recibís habitualmente, donde demandás los servicios.、Sí. Entonces, en ese caso de que los chicos que están estudiando afuera, se censan en el lugar donde están estudiando, porque reciben más de cuatro noches. Puede、claro. ¿Sí? pasar con el chico que estudia, con la persona que trabaja en una ciudad y vive en otra porque, porque vive. Entonces, no importa lo que dice el documento de identidad, sino donde pasa más de cuatro noches.、Bien. En ese lugar se tiene que censar. Bien, bien, bien, bien, y otra、sí. de las consultas también fue y te lo transmito porque en las escuelas que hemos ido a, a dar t a r r i t a s a los bachiquitos que son los que transmiten después a de la casa de, de la importancia del censo、eh, los niños preguntan dónde se tienen que c e n s a r los que tienen los papás separados p o r q u el e censo tiene que censarnos una vez no duplicar claro entonces Con el mismo criterio metodológico es donde residen más de cuatro noches. Ahora, si están más o menos la misma cantidad de días con papá y con mamá, la idea es en una casa, o lo censan mamá o lo censan papá. Claro, eso ¿Sí? en caso de la tenencia compartida que se divide en tres días y cuatro、eh, y, y según la bueno, semana. Claro. Bueno,、sí. exacto. Entonces,、eh, lo que nosotros transmitimos a los más chiquitos, porque son los que más nos preguntan, es. Mirá, p r e g ú n t a l e porque por ahí nos dicen, mirá, no se hablan papá y mamá. Bueno,、sí. ponete de acuerdo vos con ellos, o te sensa papá o te sensa mamá, pero en un lado solo te tenés que sensar. Claro, si í s no, es como decís vos, se duplica la información, me va a a parecer. Exacto. También preguntan, y, y esto también, los más chiquitos que y o los que más por ahí no, nos hacen las consultas, ¿qué pasa si tengo dos casas? Una casa en la que vivo y otra casa que tienen papá y mamá para el fin de semana, por ejemplo, o、sí. los abuelos. Es como lo del domicilio, donde resido habitualmente. Si una casa es la que vivo y la otra es la que tengo para, lo, para el fin de semana o para el verano, es donde resido, en esa me tengo que s e n t a r、mm. La otra quedará o deshabitada o casa de fin de semana, cuando pase el s e n c i l l a por ese lugar. Nos、okay. pensamos en donde r e c i b i m、mm. o s Eh, Laura, ¿ya están todos censistas、eh, preparados para el 18 o falta、eh, incorporar más censistas? Están, estamos en esa última etapa、mm. eh, de, del reclutamiento de censistas, ya tenemos más del 90% reclutado,、mm. ya ellos comienzan a hacer las capacitaciones virtuales y ya en estos próximos días empiezan a tener las reuniones con los jefes de radio. Que son sus superiores de inmediato no、mm. empiezan a recorrer el, el segmento que les toca a cada uno ver si hay di, algo distinto al mapita que nosotros le estamos entregando porque qué puede suceder que nosotros tengamos identificada una casa y en realidad ya es h a s t á demolida o construyeron otra más entonces、eh, esto va cambiando n o la dinámica、sí. misma de la sociedad entonces el s e n c i l l a c e ese recorrido previo antes del 18 de mayo cuando encontrarse con su e m p r e z a es ese día Ah, claro está bien s í se í s、sí, hace ¿Sí? una recorrida previa bien bien b i、eh, exacto n e y 10 días antes salimos a hacer todo lo que es el censo de viviendas colectivas entonces no viviendas particulares sino las que viven bajo un régimen institucional por ejemplo los geriátricos los hospitales los hoteles、uh -huh. la cárcel el ejército y ¿sí? uh -huh. eso tiene un censo que arranca 10 días antes Bien.、Eh, y lo mismo en lo rural. Claro, van en los días previos. El rural son viviendas particulares, la gente puede s e n t a r s e de manera digital, pero como es mucho el recorrido que hay que hacer, tenemos que salir 10 días antes para llegar al campo, pedir el código, censar a la gente.、Mm. Eh, Laura, ¿cuánto, cuánto tardará en, en que, el día que finalice el censo y saber la cantidad de pampianos y pampianas que somos? Mira, Index tiene previsto difundir los primeros resultados, si es que todo el país lo termina,、mm. el mismo 18 de mayo a última hora, al menos el dato de la total de la población del país、mm. y por sexo.、Ah, y 30 días después ya empezaría a, a brindar los primeros resultados básicos.、Claro. Así que supongo que ahí vamos a empezar a, a tener entre estos días Eh, la población por provincia.、Bien. Nosotros y... tenemos que hacer el recuento ese día, enviar todo a i n d e é s y, bueno, y es el organismo el que difunde la información. ¿no? Claro, sí.、Eh, ¿Y cómo estamos con el censo digital a nivel nacional? ¿El Pampeano y el, la Pampeana ha, lo ha hecho más que otras provincias o no? Mira,、eh, lidera y estamos ahí con Tierra del Fuego. Eh, somos las dos provincias que vamos teniendo mayor porcentaje de gente censada、Mira. luego viene cava、eh, mendoza y n u quen nosotros siempre estuvimos ahí entre las primeras si no estuvimos primero estábamos s e g u n d a y siempre estamos ahí con tierra del fuego ¿no? y la verdad que muy bien en ese sentido la pampa respondió muy bien y tengo estoy convencida que vamos a llegar al 30% de la población que se cense de manera digital Eh, la verdad que es muy bueno, esa oportunidad no estaba antes y parece que no, porque ya tenemos a hoy casi 80 mil personas que ya completaron el censo. Antes esa oportunidad no estaba. No. Entonces、eh, es muy bueno, es、sí. muy bueno ese dato. Bien.、Eh, bien, Laura, no sé si quedó algo、eh, que nos quieras contar.、Eh, sí, pidiéndole sino... a la gente que por favor aproveche, que ingrese a censo.gov.ar, que lo complete, es una manera de. Eh, el día 18 de mayo, que va a ser feriado n a c i o n a l recordemos que va a estar todo cerrado,、eh, desde las cero horas a las 20 va a estar todo cerrado, no puede haber eventos, y es feriado para realizar el censo, por eso es un miércoles. Todos quedarse en casa, que vamos a estar 8.500 personas en la provincia trabajando para poder censar a toda la población. Bien. Bien, Laura, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, gracias a vos por el tiempo.